0 a 2, Diario del Futuro por Nacional Rock 35 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock, seguimos en Diario del Futuro y como anticipábamos hace un par de minutos, lo que viene ahora es la columna de Cultura y Espectáculos a cargo del señor Martín Pérez. Y también, como habíamos anticipado antes, la es la cultura y el espectáculo de este programa eh, tiene que ver con esta entrevista con el señor Sergio... Acá estábamos, preguntan, ¿Sergio C.H.? ¿Sergio Ch? O ah, decimos tu apellido, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sergio Chosurian, acá, el de la delegación armenia. Sí, tal cual. De hecho, eso te iba a decir que es una como como paradójico que en un, que en un grupo eh, que de alguna manera cuando se formó era explícitamente para exorcizar la opresión de los ancestros armenios, no pongas ahí tu nombre como viene, enterito el apellido. Sí, igual yo que sé, ya hace un tiempo largo estoy usando el CH nomás porque lo escribía mal, lo pronunciaba mal, sí. hasta yo lo pronunciaba mal. Sí, sí. <risa> ya resumir creo que menos es más. Me imagino el quilombo en, en, en la escuela, ¿no? Sí, en la escuela era Sergio, directamente. Sí, ¿Directo, no? ¿no? Sergio. Y de, o, o tenías alguno, o te lo deformaban siempre para el mismo lado, digamos. Había un, una pe, en, eso Esa cosa en joda que te cuelgan los amigos que a veces no están en joda, a veces te rompe los huevos. No, yo creo que era tan difícil de pronunciar el apellido que ni, ni, ni daba lugar para la joda. No había momento. Era Sergio, aparte yo era un tipo muy serio, ¿viste? Sí. En la secundaria... Bueno, lo seguí siendo de alguna manera. Los, tus discos, por ejemplo, por lo menos artísticamente, eh, tienen una, tanto natas como esto, tiene, como Ararat, tienen una cuestión seria en el fondo, bastante como profunda, ¿no? De exorcismo, de, de, de, de atravesar esa, esa seriedad, digamos. Sí, la verdad que yo qué sé, la música me llegó en un momento de la vida... Íbamos particular, o sea, no empecé a tocar de, de chiquito, así a los 14, a los 15. Yo venía haciendo como una carrera deportiva, si se puede decir, viste, uh -huh. de, de biker. O sea, saltaba con la bici, construíamos rampas, estaba muy metido en el ambiente del skate también. Uh -huh. Y de repente tuve un par de accidentes en la gamba y me tuve que quedar como casi un año, viste, en, en la cama. Claro. Así con la gamba operada. Eh, después me operaron, rehabilitación había muerto mi viejo también, entonces mi, mi primer acercamiento con la guitarra fue, o sea, completa y directamente como de escape, ¿viste? Sí, sí, la música era el exorcismo, digamos, era una cosa de atravesar el dolor. Exactamente, vos diste en el clavo con eso, entonces me acuerdo que un amigo, ¿viste el gordo Oscar? Uh -huh. Que tiene una revista de skate que se llama El Carrito Loco, lo recomiendo. gran nombre por una Capo. revista de skate. Eh, me dice, no, porque con 100 pesos te compras una, una guitarra eléctrica y con otro 100 un amplificador. Y yo no la podía creer, me acuerdo que en ese momento he tenido radito una guita y, y me pedí un remis así cual duque sí. de, de Chosurian y me fui hasta el local de acá en San Isidro que todavía está, el mismo, Ajá. me compré la fine les paul la SPECIAL y el equipito gorila y un pedal de distorsión. Ah, te, te equipaste totalmente. Me hace acordar tu historia bastante. El recuerdo a, a, a, al relato que hace Diego Arnedo de cómo ligó un bajo, que algo similar. Jugador de fútbol, se le quiebra, se quiebra la gamba, queda, queda tirado y alguien le deja un bajo. ¿No juegas? Y, ahí, y bueno, y bueno, y no le quedaba otra, así que empezó a tocar y a tocar y a tocar. Ah, mira, no sabía. Ah, ya no sabías. Faro seguro, faro la tiene, sí. La tiene, las la, historias de Arneo se las conoce casi todas. Sin dudas. Eh, me llamó la atención cuando recibí Cabalgata hacia la luz escuchándolo, porque sentí esa, esa sensación de, de, de, de nuevo comienzo que tiene el disco. Ya me había llamado la atención Los Salvajes, la banda de Ajá. sonido, que si bien no es de, de Ararat propiamente está firmada por vos, no por Ararat, pero había algo de un cambio, de una búsqueda más, no sé si decir acústica, pero tirando para el lado de, de, de la canción, de, la, de, de otra clase, una, una, una forma de completar el arco musical de lo que te venía interesando en el último tiempo. ¿Hay algo de eso? Sí, un poquito, yo qué sé, con esa corriente... Yo creo que con lo que hicimos con los Natas, con el Toa Trance, claro, sí. que es un disco doble que en, en primero fue, fue hecho para una compañía de Finlandia, un poco a pedido, que unos locos ahí de, de Finlandia que tienen como un, una compañía de lo que ellos llaman crowd rock, o sea, es okay. como Kraftwerk, pero, pero acústico, ¿viste? Ajá. Eh, sacan bandas como Faust, eh, Circle, es como, como un lado más experimental de lo que era el Stoner Rock en, en ese momento, ¿viste? Uh -huh. ...por el 2000 y algo... ...ahí empezamos yo que sé a, a incursionar un poquito... ...con los ritmos folclóricos... ...ese disco lo, lo grabamos en, en gran parte... ...en la sala de ensayo... ...ahí metí canciones como Tomatito... Es un flamenco retrunco... ...con una guitarra que le faltaban dos cuerdas... ...tocada así... ...o sea, con, con, no, no haciendo justamente honor... ...al gran guitarrista y cantante... <risa> ...viste, a, a Tomatito Memo... ...sino, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues como una suerte de, de homenaje a Lonata ...pero ahí un poquito arranqué con ese sonido que era un poco el que desarrollaba siempre en las grabaciones en mi casa, ¿viste? Yo siempre hace muchos años tenía estudio en casa, desde una porta estudio hasta un Pro Tools que tengo ahora con dos canales y dos micrófonos nada más, y a partir de ahí siempre yo fui demiando todas las canciones de los Natas, fui grabando material solo, material con mi hermano, con amigos, y así un poquito surgió el primer disco de Ararat, que es Música de la Resistencia. Claro, de hecho, de hecho es, es algo raro, ¿no? Como fuiste... De alguna manera es como un crecimiento, una adultez, el, aquel, aquel nombre de Natas que en realidad era un chiste de Satán al revés, de, de sí. le ponen el Los Natas como para limpiar un poquito eso y ahí también se fueron acercando a cantar en castellano al ponerle el Los. Y ahora con Ararat sí, sí. medio como que vas más al frente como diciendo bueno, esta es mi historia, soy armenio, hablo de, de todo esto y, y, y se va como limpiando y al mismo tiempo acercándose un poco más al hueso, ¿no? Sí, creo que lo que dijiste está buenísimo, ¿viste? Porque yo que sé, uno tal vez empieza con la música, va, por lo menos desde mi experiencia, como, como yo que sé, canalizando emociones, ¿viste? Eh, después esas emociones te van tomando, yo que sé, vas cambiando de forma y te vas conociendo más, uno va creciendo, claro. y después ya se empieza como con, a convertir en un canal directo de bajada de línea, ¿viste? En mi caso, por, por lo menos yo que sé, me empezó a entrar con la ficha con las letras, ¿viste? Yo que bueno. sé, desde las primeras letras de. Del disco del mar de los natas, que era mitad y castellano y mitad en inglés, en el 96, sí. que eran más como descriptivas de la naturaleza, o, o yo que sé, hay una, una, un estribillo que se repite: Take me to the Holy Mountain, llévame sí. a la montaña sagrada, uh -huh. o metáforas, viste, tal vez así sueltas. Yo que sé, terminamos con el último disco de los natas que se llama El Nuevo Orden de la Libertad. Claro, sí, mucho más una claro. Todo. de línea así, casi niskiana viste. Ha sido bastante fuerte y con Arara pasó un poco lo mismo, yo que sé, el primer disco que fue muy experimental, canciones de 20 minutos, eh, no había mucho compromiso con la letra. En el segundo disco que fue como el formato dúo con Alfredo Feliz en batería y yo con el bajo y la guitarra y los cintas un poco y todo, ahí tal vez yo que sé, empezaba como a escribir viste, metáforas de la vida misma, el tiempo es un caballo rápido... Eh, El Inmigrante, que es una canción, viste, que describe un poco, yo que sé, de eso que vos hablabas de los armenios sí. y toda la lucha que pasó parte de mi familia para llegar acá y para que yo esté hoy hablando con ustedes. Sí. Pero bueno, Cabalgata Hacia la Luz puntualmente es una bajada de línea muy fuerte, creo que de, de todos los discos, viste, de mi carrera, que gracias a Dios son como casi 20 álbumes. Eh, es, es la vez que más me comprometí a, a, a contar mi historia. ¿viste? Sí, vos sabés que es, es, muy, es muy llamativo también, vos hablabas de tu carrera y es como esa sensación de que eh, dentro del rock nacional o dentro del rock que uno está acostumbrado a escuchar de este lado del mundo medio que usted, vos saliste, ustedes, no vos con Natas uh -huh. ustedes salieron casi de la nada y tuvieron que irse afuera o buscar un destino afuera como para, para encontrar un lugar y lo más curioso es que al final terminás volviendo a encontrar tu lugar acá y, y es muy particular, digamos vos sentís que, que finalmente con el correr de los años encontraste como un referente como una forma, alguien con el que te mirás en el espejo, digamos Sí, hoy día yo qué sé, lo que me pasa con, también con, con mi persona y con mis defectos de carácter y todo, o sea, los tengo enfrente de mis ojos cada vez que me miro en el espejo. <risa> <risa> o sea, es, es hacerte cargo de, de ocupar el lugar en tu propia silla, ¿viste? Eh, con la música pasó un poco lo mismo. Nosotros con los Natas al principio, en el 96, yo qué sé, surgimos en el momento del nuevo rock nacional. Sí, nada claro. ver. Babasónico, Juana la Loca, Fan People, Van Press... O sea, ¿qué carajo de lugar teníamos para... <risa> bueno, vos, de, vos decías... Bueno, vos decías... Vos decías de esa época que eran demasiado blanditos para los heavies y demasiado pesados para los otros, digamos. Completamente, sí. Cuando tocábamos, me acuerdo una vez en, con Juana la Loca en un tráiler en, en el Rosedal. Ajá. La gente, viste, se alejaba, o sea, no entendiendo. Y cuando tocábamos con, no sé, psico-muerte en el... ...Festi Metal de Flores, viste... ...o sea, nos tiraban con todo... ...o sí, sea, no claro. había lugar para Los Natas... ...pero yo que sé, tuvimos muchísima suerte... ...y también con, con mucho empuje... ...que yo le metí siempre... A, ...a la oficina del rock... Sí, sí, eh, sí. ...viste, laburante, remargarte, remangarte... ...viste, y darle... Eh, ...del primer cassette de Los Natas... Que, ...que grabamos en el 94, 95... ...me acuerdo que hicimos 500 copias... ...y 50 copias, yo me fui a un kiosco de revista... Bajé todas las direcciones de revistas de sí. afuera Metal Hammer, Spin, Rolling Stone Y mandé a todas las revistas de afuera Y después las compañías de los discos que me gustaban en ese momento Caius, uh -huh. Melvin, Danzig, Corrosion of Conformity Le mandé una puta copia con sobre, carta en inglés y fotos a todos <risa> Ah, te, te la jugaste ahí, eh Me la jugué ahí en Message in a Battle sí, Y sí, total, copia, de, copia de copia de copia de copia de cassette Que ni me imagino cómo se debía escuchar en la época <risa> del no mastering se <risa> llegó a... Al tío este, el artista plástico Frank Kozik, sí. que en su momento él estaba fundando la compañía Mans Ruin en San Francisco. Y recién sacaba el primer disco de Queen of Stone Age. Claro. Con, y, y tenía Fumanchu, que era otra banda que también estaba saliendo en el momento, uh -huh. Turbo Negro bandas como que recién em empezaba todo un movimiento y toda la claro, corriente ustedes y nosotros justo digamos <ríe> le caímos como anilla al dedo porque éramos la banda de Sudamérica sí, sí, que sí, hacía sí. ese estilo en, en castellano que para el tipo viste cuando sí, fuimos la primera vez que yo creo que nos esperaba con pocho y taparrao, <ríe> y lanza Escuchame, y todo ese contacto lo seguís manteniendo, o sea, Ararat entra también en ese, en ese, en ese circuito, el contacto internacional sigue, sigue estando, te la, se la pasan tocando afuera. ¿Cómo es la historia? El tema de tocar, yo que sé, se dilató un poquito porque yo que sé la situación económica en Europa, o, o sea, se se cayó bastante, uh -huh. aumentó cantidad la nafta, los alquileres de camionetas, bajaron lo, lo que son los fees, viste de, de los clubes. O sea que, por un lado, ya la última gira de los natas ya la veníamos viviendo como, viste, ah, ya no, no, nos volvíamos, viste, gastábamos, no sé, 10 lucas y, y ganábamos 9, 800, viste. era sí, sí, sí. era difícil. Me acuerdo que la diferencia de haberte ido un mes a laburar afuera, cual pescador, viste, se va a buscar atunes al a medio del mar, o sea. Okay. No, la diferencia de Guita la hacíamos haciendo una tramoya con Iberia, eh, entrando no, no anunciando ¿viste, la, el regreso y entrando en la lista de espera y, y sacándole Guita por, por vuelo sobrevendido. Claro, me acuerdo. Sí, sí, sí, el vuelo o sea, sobrevendido. El mito, ¿viste, de que íbamos allá y que nos viste, volvíamos con Guita era como un mito. o sea La sí, verdad sí, que sí. Las, las giras de los Natas si hicimos siete en Europa eran muy duras. Me imagino, eh, bueno, eh, todos eh, los que más o menos giran, salvo lo, lo, los grandes, sal, eh, es, es a eso, es así, digamos. Claro, ahora lo área. que poner a nivel discográfico, la verdad que, o sea, gracias a Dios, siguió todo el contacto y todas las ediciones, ponele el primer disco de Ararat, M Música de la Resistencia, salió la edición en CD por stonerrock.com uh -huh. y Meteor City, que es como una de las compañías padres de, del stoner que empezaron en los 90 y pico y que hoy día viste, sigue la distribuidora. Eh, y también salió un vinilo eh, con, con Solo Dolor, que, una split digamos en vinilo con Solo Dolor, que era la otra banda metalera que yo tenía con el enano Robock y, claro. y Anderson, que así como viste me tiraba el cuelgue extremo, me mandé en ese momento Solo Dolor, que era puro metal con doble bombo, con que BB8. Eh, o sea que el primer disco de Ararat salió en CD en Estados Unidos, en Europa, y en vinilo también en Europa y Estados Unidos, y en ah, CD acá por la compañía WiiWi. Sí, sí, sí, entonces sigue, sigue saliendo. Y, y, y después, y después Ararat 2 uh -huh. también salió en CD acá por WiiWi, sí. y en CD por Electrohash, que es una compañía de Alemania, de Múnich, y también salió en vinilo LP verde, color verde tras, traslúcido, que es una edición. Ah, un lujo. Sí, sí, la verdad es que, que y, lo pudimos mantener. Sí. Y, y el final de Natas y el comienzo de Ararat, como, como tomándolo como una banda, como la banda central en una banda paralela, fue algo natural. Este, ¿Te sorprendió sí, que eso sucediera? No, se fue haciendo como, como un fade out un fade in, así, un cross fade hablando técnicamente. Eh, yo qué sé, lo, el final de los Natas era como un final un poco anunciado, ¿viste? Yo los últimos años. La verdad que eran duros, ya teníamos 18 años como banda, eh, todo el ambiente donde nos movíamos era, viste, había mucho consumo. Ajá. Y yo qué sé, yo me acuerdo que cada vez que volvíamos a tocar yo posteaba el otro día en el Facebook sobreviviente del recital de los Natas <risa> en Wilde. Porque, o sea, nos pasaban las cosas más, más insólitas. Movíamos una energía... ¿Para eh, qué, le, sea, ¿Qué sin, le pasaba? ¿Qué le pasaba? Sin parecer, viste, o sea, como... Un boludo, ¿no? Pero, o sea, muy, muy oscura, de verdad, viste, se movían cosas viste, qué, fuertes qué, con los natas. Zombies venían. O sea, no espíritus, pero en, entre nosotros mismos, o sea, sacábamos adentro nuestro claro. y el público mismo se, se fusionaba. Eh, exorcizándose de una manera muy, muy fuerte O sea, toda la gente concentrándose Como si fuera una batalla Contra, viste, los monstruos que no existen que En realidad son los monstruos internos de cada uno Sí, es verdad, es verdad que Nata sabía Como algo raro que flotaba ahí, Pero es verdad también que el público Era bastante concentrado y tranqui Así que me parece que sí, todo eso era más para adentro Y tranqui, los últimos recitales teníamos 3, 4 desmayos por recital Ah, ok, ok ¿Viste? Después, yo que sé, una vez que tocamos en Parque No sé dónde, viste, dos acuchillados Ah, bueno eh, y, Después y yo, mirá que yo repetía que vivíamos, ¿viste? Yo repetí, Todos... y repetía siempre No, sos muy tranquilos de nata ¿se No, a veces no, y te no se o sea, era como esa calma Viste que por dentro está todo a punto de explotar no, no, esa no la tenía Y después nosotros teníamos también nuestra camioneta propia Que la tuvimos como 10 años Que ya al final, viste, era un peligro O sea, una camioneta del año 81 Ford, Boycon Online eh, Que cada vez que íbamos a ponerle a tocar A Mendoza, a Tucumán, yo qué sé Volvíamos, yo qué sé parabrisa con un escopetazo, ponele. Eh, ¿Pero ¿Dónde iba? No sé. Después de otra que yo que se quedaba en medio de la ruta con no sé qué parte del bulón fundamental del, del diferencial que se había salido y casi nos clavamos viste, de punta y, no, y volcamos para adelante. No, por favor. O sea, empezaron a pasar viste, cosas que yo, a mí me saltó como una alarma interna y dije, bueno, loco, o sea, la verdad que entregamos una, una discografía cerrada, viste, para, para mi apreciación impecable. ...con el último disco que es Los Natas Solo Dolor... Sí. ...que es como si fuera, viste, un gran cierre... ...Los Natas y Amigos... ...donde está el topo armé de Dragonauta... ...el enano Roweck... Claro. ...donde está de eh, ...Billy Anderson, viste, El Gringo... Eh, pudimos como cerrar una, una etapa ahí y, y parar antes de trobarnos contra la pared y terminar en un hospital, preso o en cana. Bueno, era, fue una, la verdad que fue una, era una buena opción esta que vos estás diciendo. estamos hablando con Sergio, eh, líder de ex integrante de los Lat, Natas, ahora llevando adelante Ararat junto a Tito Fargo y Alfredo Felite. Eh, te agradezco mucho esta charla con, con Diario del Futuro. con Tito estuvimos hablando el año pasado... También, bueno. así que mandamos saludo. Y a, vamos a cerrar, o, o a cerrar la nota escuchando un poco de Ararat. Yo elegí un tema que a mí me llamó mucho la atención eh, y tal vez es el que más me, me gustó del disco, que es el más canción para mí, La Sal y el Arroz. ¿Hay ah, algo para tema, contar? Sí, de muchas la gracias. ¿De dónde salió? Sí, yo como cierre nomás lo, lo que me gustaría decir. O sea, yo la verdad que estoy muy agradecido, ¿viste? Con todo lo que me dio la música Sobre todo este país, viste, por todo el público que, que siempre me siguió, por todos los periodistas, por toda la gente que se interesó por todo lo que estuve haciendo. Y la verdad que con los natas, viste, me, me aprendí a migar con todo ese cierre. O sea, okay. no, no lo vivo hoy día como, como viste, un resentimiento, tendríamos que haber cedido yo qué sé, lo vivo como algo natural. Y hoy día estoy muy contento con, con el grupo humano que, que pude formar, viste. Desde los, la gente que labura con, con el sonido con los asistentes, con el management con la gente de producción o sea es un grupo humano muy lindo y estamos pudiendo ¿viste? justamente no invocar a nuestros demonios sino dejarlos ir sí, por eso... con, con el día a día que creo que, que llega una edad que es lo más importante ¿viste? por eso la cabalgata hacia la luz Sergio, muchas, muchas gracias por esa charla con Diario del Futuro, lo que suena es lo nuevo de Ararat, la sal y el arroz ja.